o l d i m o t e l インフレーム。 Suecos de Göteborg. Bueno, aquí decimos Gotemburgo. Los metaleros Inflames publicaron su disco Ascends of Purpose en Japón, en primer lugar, y unos días después en Europa. Fue número uno en Suecia, en su país, y llegó al 28 en las listas de álbumes en Estados Unidos. Inflames, Oldie Motel, en Rock FM. Vamos a hacer un giro, como diría el físico copernicano en la música, para irnos con una maravillosa Banda que sólo trabajaron entre 1970 y 1986. Lo suyo era el jazz y fusionar el jazz de muchas maneras, el free jazz, con el rock también. Nombres tan extraordinarios como Joe Sawinul o Wayne Shorter, el saxofonista, bajistas tan Míticos, ya se puede decir, como j a c o p Astorius en Oldie Motel, en Rock FM. Vamos a ver cómo está el tiempo con el Weather Report, así se llamaba la banda, con este Birdland que es todo un clásico y que espero que disfrutes desde Rock FM. d e s de haberle conocido en la piel de muchos personajes. Yo solo la quería para el verano, para salir con la chica. Pero natural, ¿eh? h ¿Sí、nos podemos quedar hoy, no? Pero nos vamos. En Rock FM queremos darte la oportunidad de que le conozcas a él. La música me da mucha felicidad y canciones que, que son maravillosas, ¿no? Este domingo a las 9 de la noche en Rock FM, el ganador de un g u y a Gavino Diego, viene a presentarnos su colección Rock FM. Los dos. Rich t Boys, c r e e n a n c Skate Water Revival, Elvis p r e s l e y Santana.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 ペアルティーゼた よく見ると、たくさんの人は、たくさ e の人は、たくさんの人は、たくさんの人は、たくさんの人は、たくさんの人は、たくさんの人は、たくさんの人は、たくさんの人は、たくさんの人は、たくさんの e は、たくさんの人は、たくさんの人は、たくさんの人は、たくさんの人は、たくさんの人は、たくさんの人は、た l のたのたのたのたのたのたのたのたのたのたのたのたのたのたのたのたのたのたのたのたのたのたのたのたの